Evangelio dice el Señor. Heaven's Dragon もう一つの人は全ての人と同じ人と同じ人と同じ人と同じ人と同じ人と同じ人と同じ人と同じ人と同じ人と同じ人と同じ人と同じ人と同じ人と同じ人と同じ人と同じ人と同じ人と同じ人と同じ人と同じ人と同じ人と同じ人と同じ人と同じ人と同じ人と同じ人と同じ人と同じ人と同じ人と同じ人と同じ人と同じ人と同じ人と同じ人と同じ人と同じ人と同じ人と同じ人と同じ人と同じ人と同じ人と同じ人と同じ人と同じ人と同じ人と同じ人と同じ人と同じ人と同じ人と同じ人と同じ人と同じ人と同じ人と同じ人と同じ人と同じ人と同じ人 Levante las manos que venimos a l a b a n d o acabando con el diablo y su artimaña. q u e desafía la moral y a la gente c a l l a quitando del camino nuestra mala maña, tomando autoridad como el que ahora canta. Dúo p a c oferta, ajado. 私は私の人生を見つ a たのは私の e 生 r 見つけたのは私の人生を見つけ e の t 私の人生を o つけたのは私の人生を見つ o たのは私の人生 e 見つけたのは私の人生を見つけ a のは私の o 生を見つ b たのは私の人 e を見つけたのは私 s 人生を見つけたのは私の人 o を見つけ i のは私の人 r を見つけたの a 私の人生を見つけたのは私 e f 生を見 a d たのは私の人生を見つけたのは私 a 人生を見つけたのは私の n 生 e 見つけたのは私の人生を見つけたのは私の人生を見つけた o は e の人生を見つ s r のは私の人生を見つけたのは私 a 人生を見つけたの l 私の人生を見つけたのは私の d e d a v け d Para m i t m o s h r b a n o s totalmente diferentes El evangelio está vivo, lo g r i t a m o s los creyentes Jesús, ustedes dicen Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo. La ley diga Ale, ustedes dicen Luya, Aleluya, Aleluya. e n o s c e diga Jesús, ustedes dicen Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo. Somos cristianos, estamos bien seguros, ablandando corazones duros y los muros rompiendo. Con el poder que nos compete, traemos buenas nuevas, sonido diferente. Representamos en esta oración el Espíritu Santo, mensaje de Dios, para no mentir es sin ninguna estupidez. Como digo, San Pablo es que ya no vivo yo. O yo, escuchen, Jesús es mi apoyo. Cambió mi c a s e r nuestra vida es otro rollo. Experto, confiento, soy gloria y rezo. Traigo la aguda que se lleva a su peso. Mi peso, yo le he dejado eso. Hoy llevo en mis hombros la carga del maestro. Cansados, agobiados, él no nos ha dejado caminando a nuestro lado. él siempre ha estado. Tu opaca.